a la historia. Como siempre, con la historiadora, con la profesora, con Ana María Vázquez Hoy. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Carperien. ¿Cómo se dice Ana Vázquez en chino? Ni idea, ¿no? Eh, <risa> chipunitirí. Es difícil, eh. Ana Vázquez en chino se llama Ana Vázquez. Exactamente. Igual que en inglés. Llaman, igual no que en italiano, vez, Ana Vázquez. Yo sé, yo sé cómo se llama. ¿Se ¿Mana? llama? Sí, Ana Vázquez en chino se llama Luapa. <risa> Ay, qué bonito. Será Luapa que suena? Oh, qué bonito, muchas bueno, gracias. Si les... ¿Hubo chinos en Roma? Vamos a ver. Chinos, hay chinos de, todo, de, todas los, de todas partes y Pero de en siempre. El teido jamás... romano, ¿no? que... Claro. El problema es que ahora mismo tenemos chinos, la invasión de los chinos, la expansión de los chinos. Y eh, no sé por qué, no sé por qué se piensa que los chinos han estado quietos hasta antes de ayer cuando empezó la, la expansión esta ¿no? porque lo curioso es que en unas excavaciones de hace unos años en, en un cementerio del siglo II después de Cristo en Roma se encontraron 22 esqueletos empezaron a estudiarlos y De esos 22 esqueletos, dos... No me preguntéis cómo, si era antropológicamente, se descubrió que tenían caracteres eh, chinos. Orientales. Diferentes, orientales, pero sobre todo chinos, porque uh -huh. tiene que tener unas características eh, antropométricas, antropológicas. Y luego, es muy curioso, porque... Eh, no solamente tenemos en Roma chinos, sino que tenemos eh, habitantes de todas las fronteras orientales, es decir el imperio romano en época de Trajano y Adriano o sea, no solamente había, había chinos, sino que había chinos, chinos japoneses japoneses, filipinos había todos. claro, ¿por qué? porque eh, el imperio romano Por el este llega hasta, se extiende hasta el, el Tigris, directamente, el Tigris, el Éfrates, el Éufrates, el Éufrates, eh, físicamente, vamos, políticamente, no, lo detuvieron a Trajano y Adriano, los detuvieron los partos en el Tigris. Pero del Tigris hacia allá había muchísima conexión porque son los contactos comerciales. ¿Qué es lo que existía ya? ¿Qué es lo que no nos queremos dar cuenta? El comercio. El comercio existía desde cuarto, quinto, sexto, séptimo milenio. Es decir... Mm. Mm. Sí había Yo, caravanas que se trasladaban perfectamente. No solamente caravanas. Existía el... Mm, el hombre del borriquillo, como decimos. Es decir, ya no tanto la caravana organizada, sino que tú tenías una cosa, montabas en el borriquillo y lo ibas a vender al, al pueblo de Alá. A título individual. Yo me he encontrado individual o no, porque no existen datos. Existe la piedra, existe el útil, existe el lapislázuli existe la obsidiana, existe un comercio, pero no sabes quién lo vendía ni cómo hacía. Es decir, yo me acuerdo, De, de cuando se descubrió el Karun de Canish que es un establecimiento comercial como una embajada de mediados del segundo milenio en el centro de Turquía, estoy hablando, y era una delegación de los asirios que están a 2000 kilómetros a la derecha en el mapa saliendo de la cuenca del Tigre subiendo por los montes Tauro y me acuerdo que estaba yo en, en, en el monte en Enrud, en, en Comagene y de repente vi aparecer nosotros nos había costado subir un mediodía por una carretera infernal con muchísimas curvas muchísimas, subiendo los montes en una camionetilla Estábamos tan contentos en, encima del monte Nenruth y de repente veo aparecer por una ladera un señor montado en borriquillo y la señora andando detrás, como hay que ir. Y dije, va, los asirios en Capadocia porque estaban siguiendo el camino de uñas que se conoce desde hace 4.000 años. Uh -huh. Había un comercio impresionante, pero claro, no tenían carreteras, pero sí había Esos caminos naturales que iban por mitad del monte, iban subiendo con el borriquito, y se habla de caravanas de 3.000 burros, madre mía fijaros lo que es eso, llevando las mercancías desde Asiria hasta el centro de Turquía. ¿Qué me encontré yo, por ejemplo, en el Museo Británico? Una madre. bausita de la península ibérica del 5.000 cristo ¿qué pasa? ¿quién ha llevado eso? pues no se sabe si se llevó navegando o si se llevó directamente eh, por el borriquillo que te lo paso de aquí y te lo voy pasando ¿no? pero lo más curioso es que no solamente tenemos chinos por esos esqueletos que os decía sino que además se estudió macromorfos a ver si lo digo macromorfoscópicamente de forma que se sabe que estos eh, señores eh, a los que pertenece el esqueleto uh -huh. no pasaron su infancia en Londres por las características que se sacan, por ejemplo, con el estudio de, de la dentadura, ¿no?, que se ve la calcificación, sí. va tomando una serie de, de características diferentes. ¿Pero qué pasa? Que no solamente tenemos chinos en Londres y chinos en Europa sino que tenemos europeos en China de se habla de dos sucesos eh, que están certificados, por ejemplo del año 166 después de Cristo se habla en un escrito chino de la llegada de un embajador romano del emperador Marco Aurelio a China Oficialmente, y se conserva en, es, está en, registrado. Está registrado en China, no en, no en Occidente. Y luego hay una leyenda muy bonita, que es la leyenda de la legión perdida, en época de Craso, en la, bota, en la batalla de Carras, en el uh -huh. 53 Cristo una legión desapareció. Y se la está buscando todavía, no sé si la encontrarán los huesos o no los huesos, o, pero... O se han quedado integrados claro, allí Claro, el la zona. problema, no, lo más divertido es que, por ejemplo, eh, cuando llegaron Alejandro Magno, daros cuenta que llegó hasta la India es decir, salió de Macedonia, pasaron el, el Esponto, toda la parte de Turquía, llegaron, se metieron en el Imperio Persa y llegaron andando, yo me acuerdo, viniendo en avión desde Pakistán y yo miraba para abajo y decía, Dios mío, que no llego, que no llego, que no llego, y decía, si esto lo hicieron los lo hicieron los ejércitos de Alejandra andando, pero andando, ejércitos, mujeres, niños, comerciantes, prostitutas, animales, de, de todos, es decir, eh, impresionante y andando es decir, el llegar a la India fue una barbaridad, ya se le revolvieron los macedonios y dijéramos hasta el moño porque empezó a llover y dijeron esto es no lo que nos habías contado Moreno así que nos vamos mm. para casa pero lo curioso es que se ha hecho el estudio de ADN en Likian, en una población china que está en el borde del desierto de Gobi y hay 56% de genes eh, occidentales con lo cual quiere decir que chinitas legal con extranjeros exactamente y extranjeros legal con chinitas y es curiosísimo pero es que además acordaros que no sé si eh, recordáis que cuando yo escribí el libro del de 1325 el año que murió Tutankamón uno de los apartados fue mira, es que si era Tutankamón de Segovia Jao los egiptólogos casi me pegan ya no me hablan y me estaba riendo porque acababa de salir la noticia de que en los genes de tanto de los egipcios de Tutankamón habían mirado el ADN tenían eh, una gran coincidencia que podía ser un 80 o un 90% con los arebacos que es la población de eh, el centro de España entonces claro fijaros lo que tenía que haber en los arenes de los eh, reyes egipcios de los faraones para que un faraón egipcio del que sí se sabe que tiene el carnet de identidad porque se lo encontraron que llevaba el chip puesto que sí es Tutankamón es el único que tenemos mm -hmm. con, el, con el que se sabe quién es porque los demás están desenvueltos y no se sabe el, el revoltijo que hay de faraones el caso es que había negros, blancos, chinos, amarillos eh, y de todas las razas que se han conocido. Y también herencia arebaca. Claro, con lo cual podía ser que Tutankamón fuese de Segovia. O por lo menos alguna de las churris. Y es una broma, obviamente de quiero decir con esto que La mezcla, nadie es completamente blanco, completamente negro, completamente la chino. La ciencia ha demostrado es que no existen diferencias entre las razas, eh, existen eh, genes eh, y todos eh, tenemos genes eh, de todos estos descubrimientos y eh, viene mucho para pasárselos por delante a quien crea la diferencia ¿no? claro, que aparte no de que efectivamente ya no se habla de razas ni la blanca es ni que la negra, nunca ni han ni existido las razas científicamente claro, no, no existe ese término siempre ha ¿no? existido la supremacía ¿El racismo? La, el racismo la supremacía de la raza caucásica el hombre alto rubio sí, sí, de sí. en frente del morenito mediterráneo eso es una cosa que está total y absolutamente descartado y que sepáis que los chinos Ya tenían tiendas de 20 duros. <risa> ¿De cuatro? De, de, de cuatro. De 20 duros de las de antes. Ay, de 20... ahora ya de libro. Claro, en, el, en el chino romano, eh, to... en, el, en el Londres romano. El todo cien ha existido siempre, <risa> incluso antes de los 100. Eh, y antes de los romanos y sí. antes de los chinos también. Porque te vendían un lápiz lázuli por menos que cata un Y que sepáis que los espaguetes no son italianos ni, italiano ni chinos, que da. los tenían los romanos. Y bueno, pues yo ahí discrepo. Pues yo no. Yo me uno a Marco Polo que dijo que la pasta llegó a China, o sea, perdón, a Roma, Italia, gracias a los chinos. Pues yo tengo la cocina romana de apicio que tenían unas pastas y unos espaguetis de maravilla Así y unos yokis y unas cosas esas que yo no he que, que los oyentes opinen. Nada, nada. Que opinen y que nos manden la opinión. Exactamente. Están buenísimos los espaguetis. Sean chinos o sean romanos. O, o sean holandeses. ¿Qué importa? O de Constantinopla. Ana María Vázquez gracias. El caso es que no estamos dejando títeres con cabeza. No, de verdad, ¿eh? Me, me van estamos a muy mezclando muy mezclados. <ríe>